Por suerte, todo bien. Eh, teniendo en cuenta que la ministra de Economía hizo su informe en el Corre de esta semana, supongo que por allí debes tener algunas reflexiones sobre el tema. Sí, porque como se esperaba o como corresponde, ¿verdad?, ante una serie de reclamos que hubieron en el Ministerio de Economía, el de la ministra este, encabezándolo, hizo una serie de informes y de anuncios algunos de los cuales ya despertaron como era de prever cada vez que algún alguien del gobierno emite alguna opinión o alguna expresión eh reaccionan la oposición o el gobierno a favor o en contra respectivamente. Ahora yo destaco algunos puntos <coughs> un poco que que son más este a mi entender más importantes de todo su discurso. Uno de ellos, por ejemplo, es el gasto que hubo En este en el por parte del, del gobierno para este combatir la pandemia o para trabajar en la reactivación económica de la pandemia o cuál fue el costo concreto de la pandemia para el año 2020 luego de unida y vuelta entre gobierno y oposición el total que ha gastado o que se ha gastado en la pandemia por parte del gobierno asciende a 711 millones de dólares el gobierno le agrega unos 600 y pico millones de dólares más por el concepto de garantías del siga lo que sí es cierto es que las dos cifras son relativamente bajas para el comparativo internacional o sea he sido en ese en ese sentido el gobierno desde el primer momento ha tomado la postura de que no es a través de una profundización del gasto público eh, que se tiene que atacar este tema ha optado por un poco de austeridad y un poco de acotamiento de los gastos y ha posicionado a Uruguay en el rango uno de los rangos más bajos del gasto Eh, agregado en cuanto al trabajo de la pandemia. El otro tema que me llama la atención, también me llamó la atención, aunque era también previsible, es el, la re, reconsideración un poco de las eh, expectativas, más que expectativas, de las previsiones de crecimiento económico para 2020-2021 Porque en ambos casos hay una corrección a la baja. La semana pasada hablábamos que mientras el Fondo Monetario Internacional está revisando al alza las expectativas prácticamente de todo el mundo en cuanto al crecimiento económico para el próximo año, bueno, Uruguay en realidad lo está haciendo a la baja, y eso no es un dato no menor. Otra vez nos distanciamos del resto del mundo. Probablemente una cosa esté acompañada de la otra, ¿verdad? Para el 2020 el gobierno había estimado una caída del 3,5%, estaba muy solo porque no había prácticamente nadie coincidiendo con este valor. Los datos que aportó el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, lo acercaban al 6% de caída del Producto Interno Bruto. Bueno, la ministra ahora dice que han corregido la cifra y esperan que el 2020, datos que vamos a obtener por allá por marzo, La caída del producto va a ser del 5,8, ya no del 3,5 que se tenía estimado a mitad de año cuando se presenta el presupuesto. Y para el próximo año se empiezan a acercar un poco más las cifras a las que tenemos todos. El gobierno había estimado un crecimiento económico del 4,5%, ahora ya lo baja al 3,5% ya en los primeros dos meses, el primer mes este del año. Quiere decir que de a poco nos estamos acercando a esa cifra del 3% aproximadamente, que es la que estimamos para el resto del año. Las buenas noticias que manejó la MITA vienen de, de algunos elementos que también lo hemos manejado aquí, Jorge, por ejemplo, que los precios de los commodities están subiendo, ya lo dijimos, la soja está muy fuerte, el trigo también, eso se ha reflejado un poco en los datos de enero de exportación, por ejemplo, que los países relevantes eh, están creciendo y eso va a empujar a la economía uruguaya, y acá el país que está creciendo y que es importante, relevante, me imagino que se está refiriendo a China, es que las tasas de interés están cercanas al 0% y no hay ninguna expectativa de que crezcan en el mediano plazo. Dijo con una frase que me parece que no fue la más feliz, que lo peor ya pasó, porque hay tres variables que le están indicando que esto este es así. En primer lugar, aumenta la confianza de los consumidores aumenta la venta de combustibles y eh, dejó de caer y comenzó a recuperarse la recaudación. Si analizamos en la interna de estos tres datos, son ciertos lo que dijo la ministra, la confianza de los consumidores efectivamente a, este, se mantiene al alza eh, con respecto a lo que vimos el año pasado, que fue una caída importante. Ahora bien. El principal motivo, a mí humilde entender, de que esto está ocurriendo es porque el dólar está planchado prácticamente desde abril y eso hace que todos aquellos bienes cotizados en dólares sean eh, consumidos, o sea, haya mayor confianza compra de los mismos, por ejemplo, motos, eh, en cuotas o algún otro electrodomésticos, Pero este es un problema, porque si el dólar lo mantenemos planchado y los precios suben, empezamos a perder competitividad, que fue lo que finalmente la ministra dijo que hay que mantener. una Acá tenemos un problema de que qué preferimos, ¿verdad? ¿Que ¿Cuál de los dos vecinos nos quedamos? ¿Y ¿Con el, la confianza de los consumidores comprando electrodomésticos en cuotas o la competitividad y hacemos subir el dólar? Bueno. Ahí este va a ser una disyuntiva que me daría la impresión que va a ganar la confianza de los consumidores y que el dólar, como ya en otro periodo, este, se utilizó como ancla para combatir la inflación. En el tema de la venta de combustibles, sí es verdad, pero entendamos entendámonos también que hay un sector social muy importante que está fuera de este, de este indicador. Y lo mismo con la recaudación. Es cierto que la recaudación ha aumentado, pero cuando uno analiza la interna de la DGI, nota que las grandes empresas están pagando más impuestos con respecto a los meses más críticos del año pasado. Pero las pequeñas y medianas empresas y el consumo chico ha caído. O sea, también estamos viendo acá una dicotomía de dos países distintos. Y cuando decía que no era feliz lo de lo peor ya pasó porque también tenemos dos países distintos con respecto a esto. Es obvio que para el sojero o para el productor de trigo quizá lo peor ya pasó, pero para aquí, para Maldonado, Colonia y algún otro departamento que vamos a tener un invierno bastante más crudo del que tuvimos siempre, lo peor está por venir. Entonces, macroeconómicamente podemos decir todas estas verdades. Cuando vamos a la interna lo que tenemos son mundos distintos o uruguayes, uruguay uruguay distintos, distintos Uruguay para distintas zonas del país y para distintos sectores sociales. Hay algunos que para los cuales aparentemente lo peor ya pasó, hay otros para los cuales ya esa esa frase cae bastante mal porque las cosas están mal y no tienen una solución en los próximos meses. Y en el tema de la competitividad y para cerrar un poco esta charla. Bueno, Eh, si uno analiza los tres países, ya lo habíamos visto en, en alguna charla anterior, la competitividad de Uruguay en el año 2020 creció aproximadamente un 3%, pero nuestros vecinos mejoraron muchísimo más la competitividad que nosotros. O sea, y si los destinos nuestros son para Argentina y para Brasil, la competitividad brilla por su ausencia. Así que, bueno, entendible un poco lo de la ministra, de que de dar un poco de ánimo, pero todavía nos están faltando datos mucho más contundentes como para poder decir para todo el Uruguay lo peor ya pasó vos sabes, Mauro, es resumen, Jorge. ¿Vos sabes Mauro que a mi una de las cosas que me llama mucho la atención es que está comprobado que eh, en, en el eh, año 2020 en Eh, cayó un 9944% eh, eh, el, el ingreso de turistas teniendo sí. en cuenta teniendo en cuenta que sí. este comenzó la pandemia en marzo pero tenemos sí. que tener en cuenta que en definitiva la temporada de enero y febrero de, del año pasado fue una temporada si se quiere normal sí, sí. porque todavía la sí. pandemia no había llegado de repente sí. fue un poquito mejor un poquito peor que la del 19 puede ser pero no fue una una temporada espantosa la de enero y febrero y, uh -huh. y en enero y febrero del año pasado ingresaron muchos millones de dólares por turismo ¿sí? Sí. al país cosa que este enero y febrero no ingresaron y que en definitiva va a estar moviendo la aguja cuando se saca el balance del 2021 también no efectivamente sí y de eso dato... y de eso no no se ha hecho mención de todavía Sí. Uh -huh. Como nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a diciembre de 2021 que en definitiva este lo que había entrado por turismo en enero y febrero del 20 no entró en el 21 y que eso realmente va a pesar en los números no solamente de los departamentos turísticos sino eh, por el derrame que tiene en, en muchas realidades de otros departamentos del país. Exactamente, Jorge. Lo que tú dices es muy cierto. Lo que últimamente los distintos organismos han estado intentando hacer para evitar eso es comprar mes a mes. claro Como el mes de abril fue el peor de todos, fue horrible pues estuvo paralizado el país, uh -huh. siempre estamos un poco mejor con respecto al mes anterior. Pero como tú bien dices, cuando aparezcan los datos del primer trimestre del Producto Interno Bruto va a ser una caída claro. muy fuerte con respecto al trimestre anterior ese dato lo vamos a tener por allá por junio de este año recién ahí vamos a tener realmente el impacto probablemente lo que ahí se diga es bueno en este trimestre estamos un poquito mejor que en el primer trimestre del 2021 pero la verdad es que sí ese dato eh, va a ser este muy fuerte y no va a tener antecedentes en este en en la, en la medición del producto Interno bruto porque nunca había caído tanto el turismo como cayó en los primeros dos meses de este año. Y porque en realidad para empezar a tener eh, una recuperación real y, y efectiva tenemos que esperar hasta enero y febrero del 2022. Exactamente, por dos lados también tenemos que tener cuidado con lo que vaya a pasar el año que viene. Ojalá que todo bien. Bien. bien, bien, pero ¿Sí? se Ojalá. Se pero se supone, ha... claro Se claro. supone que va a ser un poco mejor que esto, ¿no? Bueno, ahí está. Cuando veamos que va a ser mejor, otra vez el comparativo va a ser importante. Claro. porque peor que esto es imposible, ya claro. a esta altura que se, claro. ¿eh? O sea, que un incremento importante del turismo que se puede llegar a tomar como algo bueno y obviamente lo es, comparado con un trimestre horrible como el que tuvimos este año, hay que medir bien realmente si estamos llegando a valores históricos o directamente estábamos en el subsuelo y subimos cuarto piso, claro. una de dos. Claro, claro que sí. Eh, Mauro, nos reencontramos la semana que viene, gracias por tu aporte. Dale, Jorge, buena semana para todos. Chao, gracias. Chau. Frecuencia abierta.